En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Esta noticia es la vida, la realidad. Esta noticia es en parte en nuestro mundo. Nos situamos en la Universidad de selfish Ahí hay un estudiante de matemáticas. Es una persona de inteligencia prodigiosa. espectacular. Le han hecho un estudio de su cociente intelectual. Ha dado un gran dato. Tiene... 126 puntos esto es aproximadamente entre el 15 y el 20% más que el común de los mortales hasta aquí todo genial un tipo lúcido e inteligente el problema es que este hombre tuvo un inconveniente y no tiene el 90% de su cerebro es decir, la metáfora es que el inteligente puede tener poco cerebro, o sea el mundo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 Y la Rosas Vientos eh, tiene una etiqueta en Twitter, Almodilla Rosavientos, Almohadilla Rosavientos. Y os lo recordamos una vez más. En Los sábados estamos con vosotros entre la 1 y las 4 de la madrugada. Los domingos entre la 1 y media y las 4 de la madrugada. Antes. Esta noche estará con nosotros el diplomático español más conocido y el más polémico Arios en la Rosa de los Vientos. Inocencio durante más de 40 años que se dice pronto ha representado a España en otros países y ante diferentes instituciones internacionales. También os hablaremos en el círculo secreto de pilotos y ovnis. Ha habido un nuevo caso, pero desde luego que es la mayor prueba de la existencia de algo muy importante, muy misterioso y muy demostrable científicamente. Ovnis y pilotos esta noche en La Rosa de Vientos. Además, en Mudo Bizarro iremos al Palmar de, Toy, de Troya, en donde un tipo con estigmas creó un auténtico cisma y se nombró, se autonombró, Papa. Todo comenzó con una serie de apariciones de la Virgen. Además, os hablaremos en Eureka de lo que la ciencia ha descubierto de cómo influye en nosotros la mentira. Y cine, mañana son los Oscars, cine con José Manuel Esquivano. En su callejón, insistimos, mañana son los Oscars y aquí, por supuesto, en Onda Cero habrá información al milímetro y al instante y llega con sus historias fascinantes el autor del libro Destrucción Masiva él es Fernando Rueda esto es en materia reservada que esta noche os presenta en los fondos reservados Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno El supuesto pago con fondos reservados de una operación para espiar al excesorero del PP, Luis Bárcenas, sin el conocimiento de la, del juez de la Audiencia Nacional, ha reabierto una vieja herida sobre cómo utilizan los gobiernos el dinero negro amparado en la legalidad, pero dirigido a financiar exclusivamente operaciones inconfesables básicas para la seguridad del Estado. En un rato... Por supuesto, esta noche también, pistas eh, para conocer al personaje oculto de esta madrugada. Pistas eh, que nos cuenta, que nos ofrece Silvia Casasola. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues sí, pistas que vamos a dar ahora mismo, pero yo quiero mandar un saludito muy, muy grande a nuestro compañero Javier Sevillano, que está pachuchín. Así que nada, Javier, reponte, que te esperamos aquí y que vengas estupendo. ¿Eh? así que luego nos pongan las pilas a nosotros también que vas a descansar y te vas a poner fenomenal bueno pues esta noche tenemos de protagonista a un escritor a un escritor que tuvo éxito y que fue laureado en su época que no todos lo consiguen pues en esta ocasión así fue pero de quién estoy hablando si siendo un jovenzuelo decidió ganarse la vida escribiendo ya desde joven lo tenía muy claro las opciones que os damos son Charles Dickens Julio Verne o Benito Pérez Galdos. ya sabéis que podéis escribir al, con nuestro correo a rosa.vientos o también participar en Twitter almohadilla rosa vientos pues nada, mucha suerte a todos vosotros y todos los que acertéis uno tendrá un detalle de la rosa de los vientos así que mucho ánimo y venga a participar Y ya sabéis, os recordamos una vez en más en nuestra etiqueta nuestro hashtag en Twitter Rosavientos, tenéis que reventar las redes en digitales esta maturada con AlmohadillaRosaVientos y reventarlo. La una y casi diez minutos en marcha salimos a escena.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 Inocencio, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas noches, bueno, encantado estar en el programa Encantados estamos nosotros de estar, he dicho yo, con un diplomático quizá el más conocido 40 años, más de 40 años, vamos a ver, toda la uno, historia uno, de España uno, uno desde de los, Uno de los conocidos, uno de los conocidos Bueno, nosotros decimos, seguramente cualquiera que nos esté escuchando dirá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 Y también puede decirse, lo has comentado tú, has estado con todos, con todos los colores, con todos los gobiernos, con UCD primero, después con el PSOE, después con el PP. Bueno, has estado absolutamente con todos los colores. Eso da cierta independencia cuando se habla, ¿no? Sí, bueno, pero la independencia va sobre todo está estar jubilado. <risa> ah, sí, también. Eso está muy si bien. No, si no era jubilado no podía hablar con la con lo que creo que es la claridad con que hablo ahora.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 Esta noche con nosotros aquí en Onda Cero en La Rosa de los Vientos. Chencho, muchas gracias. Un placer. Gracias, gracias a vosotros. Hasta luego. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos.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 A los chitas, a los unís al gobierno, al contacto de la Generalitat, eh, de la Generalitat, perdón, de la Mujabarat, de la tradicional subconsciente, a, a cada uno. Money, money. No, no. Eh, eh, ¿no creéis que, que se han gastado un montón de dinero en, en, precisamente en Cataluña eh, eh, pa Hombre, pagando claro. y, siguen, y siguen no, no, claro, porque al final la gente que actúa ya lo contábamos el otro día eh, que yo siempre cuento el mismo caso después de la segunda guerra mundial el Mossad era fantástico porque tenía agentes en todas partes gratis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 obviamente, era antiamericano y tal, y digo obviamente porque hubo alguien, y yo lo reflejo en un momento en el libro. Bueno, que decía... era antiamericano porque en el 91 invadieron Irak, ya hubo eh... una primera guerra, pero antes, oye, las fotografías esas eh, superamigos amigos Donald Ransfield y, y Saddam, pero son del año 84, 86... Y fue... No, pero lo, los agentes se planteaban, diciendo oye, vamos a ver, dice es un dictador, sí.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 Tremendo, ¿no? Pero Destrucción bueno. masiva es el título del libro. Destrucción masiva. Y de gira ahora hay presentaciones en diferentes sitios. Eso es. Ahora nos vamos. La verdad es que la acogida ha sido fenomenal. Eh, eh, ya estamos en, en hechos reales eh, encabezando la clasificación de Amazon. Y uh -huh. luego ya es todo el Y luego nos cuentas en tirar de la manta quién es la nueva directora del CNI. Una mujer, una mujer.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 En el, en el CNI pero lo contamos luego ya eh, es que eso es otra cosa, pero lo vamos a contar luego después de las noticias en Ondatero llegan ahora mismo, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después el nuevo tramo, seguimos en La Rosa, los vientos eh, con muchas otras cosas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 y casi 6 seis minutos esto es el la los vientos os recordamos en nuestra etiqueta en twitter almodía rosa vientos Rosavientos. Muchos comentarios eh, sobre lo que hemos eh, comentado de los fondos reservados en materia reservada y también muchos comentarios eh, sobre la entrevista con Inocencio Arias. Almohadía Rosaventos comienza la segunda hora, del programa la segunda hora de la Rosaventos en la que también tendremos el mundo bizarro y nos iremos al palmar eh, de Troya y tendremos el círculo secreto con ovnis y pilotos. Pero antes, antes, vamos a tirar de la manta.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 A quién cargos me refiero. Mm -hmm. Paz Esteban es la nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia, la protagonista de esta noche, con Fernando Reda en tirar de la manta. Fernando, gracias. Un abrazote. Y el martes nos vemos. El martes en, en el FNAC de Callao. Chao. La rosa de los vientos en onda cero. Más pistas, más datos, más referencias para correr al personaje oculto de esta noche. Pues vamos con el tema. Recordamos que tenemos a un famoso escritor que triunfó en su época y que de joven ya supo que lo suyo era escribir. Pero de quién estamos hablando sí. Si Tuvo una mala relación con su padre, que deseaba que no fuera escritor, que lo que quería era que hiciera carrera jurídica, ¿Cómo era él. Bueno, las opciones que os damos es Charles Dickens, Julio Verne o Benito Pérez Galdós. Ya sabéis que nos podéis escribir al correo rosa.vientos.es o a Twitter almohadilla rosa vientos, Decirnos vuestra opción y entre todos los que acertéis, pues uno tendrá la suerte y recibirá un detalle de la rosa. La rosa de los vientos en Onda Cero. El círculo secreto. Los mejores eh, casos, los mejores eh, testimonios, la prueba definitiva, la gran prueba esta noche en el círculo secreto de que los OVNIs existen. Y os las vamos a contar esas eh, pruebas con Manuel Carabellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, señor. Eh, Algunos dicen, ¿estos casos de verdad son la prueba? ¿Es para tanto? Pues sí, ¿no? No, es para más. Claro. Es para mucho más. <ríe> sí, es cierto que cuando decimos que eh, nos fascinan los casos protagonizados por, por pilotos, por controladores, por radaristas... Eh, enseguida se, se empiezan a escocer los euroestéticos y se revuelven no no porque no son perfectos porque hay eh, casos eh, de confusiones porque hay es verdad hay hay los nadie es perfecto los pilotos no son perfectos hace eh, cuatro o cinco años todos nos acordamos de ese caso dramático de un un salvaje un psicópata Eh, ese piloto francés, Andreas Lubis, sí. que estrelló en los Alpes un avión con 144 uh -huh. pasajeros para suicidarse. Evidentemente, ¿no? Existen casos terribles en la historia aeronáutica. Pero eh, cuando nosotros hablamos de los mejores testigos para identificar fenómenos aéreos anómalos en los cielos, siempre hablamos, por ejemplo, de los astrónomos. Es lógico, ¿no? Un astrónomo conoce todos los fenómenos eh, astronómicos mejor que yo. Y, si, y yo a lo mejor si veo una conjunción planetaria o veo la entrada de un bólido, pues puedo confundirlo con un ovni. Esto tampoco es correcto, yo porque yo no lo estaría confundiendo. Si yo no sé lo que es, yo describiría que he visto algo extraño en el cielo, porque no sé lo que es, pero el astrónomo lo sabría. Un meteorólogo también es un testigo muy bueno, porque un meteorólogo conoce un montón de fenómenos naturales que se pueden dar en los cielos, que a lo mejor yo no conozco, saben lo que es una nube lenticular, saben lo que es un rayo globular, una nube de estroncio, una inversión de temperatura, y a lo mejor una persona sin su formación pues ve eso en el cielo y dice, coño, pues eso es un ovni, y yo no sé lo que es, pero los pilotos, sobre todo los pilotos comerciales y muy especialmente los pilotos de combate, tienen una formación en astronomía y en meteorología, además de la formación aeronáutica, ...porque eh, a veces se pueden averiar los sistemas de navegación... ...entonces tienen que saber navegar eh, por, por las referencias astronómicas... ...lógicamente tienen que poder identificar los distintos tipos de nubes... ...de fenómenos atmosféricos que pueden interferir en el vuelo... ...además conocen lógicamente todo tipo de aeronaves... ...que a lo mejor nosotros no conocemos y además de todo eso... Tanto en el caso de los pilotos comerciales como el de los pilotos de combate, sobre todo, tienen que pasar cada seis meses lo que se llaman los cursos de refresco que evalúen que, que están bien de la cabeza, porque van a tener la responsabilidad de, de tener entre sus manos las vidas de todos el pasaje o de todos los compañeros, además de unos aparatos muy caros. ¿no? O sea que por no lo que estás diciendo, los pilotos serían los testigos perfectos para acoger y hacer un tipo de testimonio como el que vamos a, a comentar hoy. Desde luego es lo que más se aproxima a, a un testigo perfecto. Repito que, que, lógicamente, hay excepciones terribles como, como el caso de Lubic y ese avión que se estrelló en los Alpes pero en general de todos los profesionales, de todos los testigos que podamos imaginar eh, los pilotos son los más cualificados para identificar cualquier tipo de fenómeno extraño en los cielos. Vamos a y comentar hay miles, miles y miles de casos. Vamos a comentar algunos de esos eh, miles de casos. Eh, algunos de ellos, eh, uno de ellos ha ocurrido muy recientemente, eh, la semana pasada, ¿no? Fíjate, la semana pasada, o sea, esto no estaba preparado. La semana pasada se produjo un, un nuevo caso en que lo, lo interesante es que además de, de tener el testimonio de los pilotos de un avión comercial de Viva Air, que en, sobre el estado de Medellín, en Colombia, vieron un, una cosa muy rara, digo que además de su testimonio, ellos, es lo bueno que tiene ahora el mundo de la telefonía móvil, pudieron grabar con su teléfono móvil lo que estaban viendo. y Esto ocurrió la semana pasada y la verdad es, es que eh, es un caso muy interesante. Toda la prensa internacional se ha hecho eco porque eh, el piloto tenía un buen teléfono, la grabación está en alta definición y se ve con bastante detalle un objeto esférico, oscuro, eh, muy definido, muy raro que repito, fue grabado por un piloto la semana pasada. y Entonces ocurrió lo que suele ocurrir en muchas ocasiones, por eso la mayoría de los pilotos son muy reacios a contar sus experiencias, y es que no ganan nada, no ganan nada más que las burlas, el escepticismo, las chanzas. Ahora este, este piloto tiene que enfrentarse a todas las sospechas. Él eh, hace un par de días eh, aparecía en los medios... Eh, colombianos, explicando que él no sabe nada de montajes, que él es piloto, que él simplemente grabó ese fenómeno que no sabe lo que es, lo subió a su cuenta de Twitter y a partir de ahí se le fue de las manos, claro, porque aquello se hizo viral, tiene más de eh, 300.000 reproducciones y, y realmente es un, un, un objeto, se ve que es un objeto muy extraño, ahora... Esférico es tanto... pequeño, ¿no? Y oscuro. Sí, sí, bueno, pequeño, eso es difícil de, de precisar. lo Claro, no, que en, en la pequeño. imagen, en la afirmación parece que, que lo es, ¿no? ¿no? Eso no quiere decir, porque hay una serie de factores, la distancia, eh, no hay una claro. referencia, no hay un fotógrafo eh, cercano que se pueda eh, hacer una comparación. Claro, es muy difícil, cuando tú no conoces el tamaño de un objeto, claro. es muy difícil calcular la distancia y al revés. Cuando no conoces la distancia es muy difícil conocer el tamaño. En este caso no, no, no se puede precisar cuál es la distancia entre el avión y el objeto si la altura a la que estaba el avión, que son más de 30.000 pies, que es muy alto para la mayoría de los globos, porque al ser esférico hay quien ha dicho, bueno, pues podría ser un dron o podría ser un globo, pero cualquiera que busque en Google puede encontrar muy fácilmente la filmación y juzgarla por sí mismo. Hay un caso, vamos a comentar un caso más eh, extensamente, un caso que tiene dos eh, protagonistas, era un caza, un avión caza español eh, con doble cabina. Estaba en esas cabinas el que después fue el jefe de la base aérea de Zaragoza, Sáez Benito, y después también estaba en la otra cabina una persona que fue piloto de líneas aéreas eh, comerciales eh, en, eh, en España, eh, Luis Carballo. Bueno, es un caso espectacular que nos remonta a unos años atrás, pero es un caso único. Posiblemente, dicen algunos, y lo dicen bien, el mejor caso de la historia de nuestro país. ¿Tú lo consideras así, Manuel, el mejor caso? Sí, sí. Yo soy uno de los que dice que, que creo que es el mejor caso de la historia de la ufología española por todo lo que ocurrió, ahora, ahora lo explicaré, pero que lo diga yo no vale nada, no tiene ningún valor. Pero que lo digan dos eh, estudiosos tan diametralmente opuestos, tan diferentes y tan enfrentados como Juan José Benítez por un lado y Vicente Juan Ballester Olmos, por otro, que yo creo que es el único que coinciden los dos, mm. que estas dos personas coincidan en que este es el mejor caso o uno de los mejores casos. De hecho, Juan José Benítez en su libro Materia Reservada, el, el, la portada, el, la ilustración que aparece en la portada de ese libro es este caso en concreto. Y déjame hacerte una pequeña corrección nada más, Bruno. Es mucho más interesante todavía porque los dos protagonistas no estaban en un mismo avión, sino en dos cazas diferentes. Es decir, tuvieron dos perspectivas complementarias, estamos hablando... Es verdad, de... formaba parte de un ensayo que se estaba realizando, lo que pasa es que la realidad se superó a la ficción. Pero absolutamente, sí. lo que ocurrió el 4 de noviembre de 1970 es lo que ahora se llama DAPEX, que son unos ejercicios... ...que se hacen regularmente de, de, de, de ejercicios aéreos... ...de la fuerza aérea con, con, la, con, con fuerzas aéreas de otros países... la fuerza española con fuerzas aéreas de otros países... ...que en aquella época todavía se llamaban Red Age, eh, Ojo Rojo... ...y ese 4 de noviembre los dos protagonistas... Eh, ...Juan Sanz Benito y Luis Carballo... ...estaban en lo que se llama alerta de cinco minutos... Eh, ...es decir, ahí eh, en, en nuestro sistema de defensa hay eh, unos pilotos que tienen que estar preparados permanentemente, con el, equipados con el mono de vuelo, en, en un cuartito especial dentro de las bases aéreas, porque si se produce una invasión del espacio aéreo, ellos tienen que salir eh, lo que se llama en scramble inmediatamente. ¿no? Entonces, ese día, eh, los dos pilotos, eh, que los dos eran pilotos de F-86, F, F Eh, los aviones F-86 son cazas, eh, F-86 abre, estaban en la base de Valenzuela, en Zaragoza, cuando de repente reciben una notificación de que se ha detectado un eco, y esto es otra cosa importante, es decir, un, eh, los radares de defensa que estaban cubriendo esos ejercicios aéreos, eh, evidentemente todo el sistema de defensa español estaba activado, Por, ese, por esos ejercicios y de repente el radar detecta un tráfico no identificado, una cosa extraña en los cielos se les notifica a San Benito y a Carballo que despeguen en misión de Scramble y eso es lo que hacen y ellos están se dirigen hacia las coordenadas que les indica el, el, el radarista donde se encuentra ese tráfico no identificado y inicialmente no ven nada empiezan a hacer maniobras hacia arriba, hacia abajo, buscando dónde puede estar el, el objeto que ha generado ese eco, y de repente se encuentran con una cosa absolutamente anómala, y esto es otro elemento más que me parece interesante, porque ellos lo ven a pleno día, son las 11 de la mañana, no estamos hablando del típico caso nocturno, que se ven solamente unas luces, no, no, aquí se ve la carcasa, digamos, se ve el fuselaje, de ese objeto, que además otro elemento increíble es que ellos no describen las cosas típicas, no describen el típico platillo volante o, o una esfera, ellos hablan de una especie de huevo ovalado metálico con ventanillas pero yo creo que lo mejor como yo tuve la suerte de poder entrevistar en varias ocasiones a uno de los protagonistas a Carvalho, ¿no? yo creo que lo mejor es que escuchemos como lo escribía el mismo en su primera voz, venga, lo oímos Nuestra sorpresa fue enorme cuando vimos, primero, que no era un avión, que era un objeto metálico, ovalado, prácticamente forma de oval, un huevo vertical, con unas especies de ventanitas, pero que no se desplazaba ni giraba en ningún sentido. Esa fue la primera sorpresa. Lo vimos claro, eran las 11 de la mañana, de un día radiante, y además, a muchísima altura, que la claridad es un mayor. Esto es eh, lo que decía, como comenzó esa experiencia, como la describe Carballo ese objeto se encontraba en ese lugar en donde el lo había detectado, era un objeto absolutamente anómalo, nada que ver con lo que imaginamos entre los platillos volantes. Era un huevo, básicamente un huevo con una especie de sombrero en la parte posterior. Y ventanillas, mm. hijos de buey. O sea, sí, sí. El, el hecho que, de que describan algo tan anómalo, a mí todavía me inspira más credibilidad porque no, hay, hay muchas otras cosas que me inspiran credibilidad en este caso, porque este, este caso forma parte de un estudio que yo comencé hace muchos años y que, en el que ya llevo recogido más de 1.500 casos de avistamientos ovni protagonizados por, por pilotos y controladores edadaristas, es que además otra cosa absolutamente anómala era su comportamiento. Algo que describen tanto San Benito como Carballo es que cuando ellos ponen el morro, hacia ese objeto para intentar interceptarlos, los overchutaba. Es decir, hacía una maniobra, les pasaba por encima y se colocaban su cola. Y una maniobra que se conoce en términos aeronáuticos como hacer la percha. Claro, tú imagínate la parte que colgamos eh, de la percha, bueno, pues ese es el movimiento que describía el objeto que se encontraba en la parte en delantera de los cazas e inmediatamente después eh, subía por la parte superior eh, de los cazas y se ponía en la parte de atrás. Y, es, y eso que Le lo rodeaba así, a, ¿no? a mucha velocidad, lo hacía... Sí, sí, sí. sí. Vamos, te, ellos siempre decían que tenía una maniobrabilidad, una capacidad aeronáutica que sobrepasaba con mucho... La de sus casas, la de sus aviones de combate y, y, y es muy interesante esto Porque yo he hablado con muchísimos pilotos Y creo que ahora vamos a escucharlo también En boca de Luis Carballo Que me confesaban El, el A pesar de que los pilotos son tíos muy formados, tipos muy curtidos, con muchísimas horas de vuelo, que se han visto en situaciones de combate, que han tenido aterrizaje de emergencia, algunos han tenido que saltar en paracaídas, o sea, no, no son tíos que se acojonen fácilmente. Pero cuando se encuentran con un fenómeno de estas características que parece tener un comportamiento inteligente y una capacidad aeronáutica que los supera, el temor es a recibir la orden de atacar, porque claro, al fin y al cabo, ese es un objeto que está invadiendo el espacio aéreo nacional, y en, en caso de no identificarse, pueden recibir la orden de abrir fuego contra él, y, y todos coincidían en lo mismo, es que aquello no superaba con creces, ¿no? Eh, ellos son perseguidos, eh, de ser perseguidores se convierten en perseguidos por ese objeto hasta que toman tierra, y a partir de ahí tienen que redactar unos informes Que desaparecen misteriosamente, pero sobre ese temor, sobre ese temblor de manos que sentían, sobre ese pánico que sintieron, yo creo que es mucho mejor que, que lo cuente yo, que escuchemos al propio protagonista. Me temblaban todavía las manos, las piernas eh, menos, pero las manos me temblaban. Recuerdo que no rellené el libro del avión, es algo que había que hacer inmediatamente, el libro de mantenimiento, tomar, y creo que el avión venía bien o si tenía algún fallo, esa es una norma de aviación. Eh, me encaminé directamente a la sociedad nuestra ¿no? del escuadrón y, bueno, a comentarle al jefe lo que se había pasado. Los, los dos fuimos. Ese es el pero. testimonio. y Él se quedó líbido bajo del avión, es un testimonio que yo también recogí, bajo blanco, pero blanco que se podía ver eh, blanco, casi transparente lo que había vivido. Sí, sí, sí, ellos además redactan dos por separado, redactan dos informes con la incidencia que han que han vivido y curiosamente, fíjate que estamos hablando de lo que muchos consideramos el mejor caso ovni de la historia de España, pues esos documentos, esos informes que redactaron los pilotos después de aterrizar han desaparecido, no mm. aparecen entre los documentos desclasificados por el ejército del aire casualmente. Y estamos hablando de dos profesionales, que este es otro de los elementos que hace este caso tan extraordinario, que uno de ellos, Luis Carballo, como muchos otros pilotos militares, después pasó a la vida civil y terminó de comandante de Aero Europa, uh -huh. llevando, siendo el responsable de las vidas de todos los pasajeros que volaban en, en, en su avión en esa compañía aérea durante muchos años. Pero es que el otro... El otro, Juan Alonso Sainz Benito Toledo, fue, uh -huh. llegó a ser el jefe del ALA 15 del Ejército del Aire y el jefe, el comandante de la base aérea de Zaragoza, cuando era la base aérea eh, hispano-norteamericana. ¿no? Es decir, él llegó a ser el, el jefe de una de las bases aéreas. No, no estamos hablando de unos pilotos de publicidad que llevan una avioneta, estamos hablando de unos profesionales con un currículum, Espectacular. Yo, ah, desgraciadamente, a San Benito no lo pillé porque él falleció en muy joven, pero poco antes de fallecer, en abril y en mayo de 1989, justo seis meses antes de que el Boletín Oficial de Defensa ya hiciese público su nombramiento como jefe del ala 15, eh, tuvo la inmensa amabilidad de redactar de su puño y letra, incluyendo dibujos, dos cartas a Joan Plana y un cuestionario completo del CEI donde contaba su, su experiencia, con lo cual tenemos por un lado por escrito el testimonio del coronel San Benito y por otro, verbalmente, los que hemos podido entrevistarle, el testimonio de Luis Carballo, y los dos coinciden en lo mismo. Y además hay otra cosa que todavía para mí le da más credibilidad y es que hace unos años, cuando yo empecé a recoger casos eh, ovni protagonizados por pilotos, En, con, con un montón de anécdotas, incluso con Luis Carballo, yo me imagino que ahora los, los lectores del libro Oculto Satánicos están están sonriendo porque ellos saben a qué anécdotas increíbles me refiero con Luis Carballo. en, en, en el, el caso de Luis Carballo y San Benito, como otros muchos casos de pilotos, yo lo sometí a una especie de peritaje para ver si con el paso de los años ellos cambiaban, alteraban en algo su relato. Lo bueno de estos casos de pilotos clásicos es que además de tener, en muchos de los casos, los informes oficiales, ellos han sido entrevistados en varios momentos, aparecen en libros, aparecen en programas de televisión, por ejemplo los que hizo el doctor Jiménez del Oso, sobre los casos de pilotos y demás, y tú puedes hacer unas tablas, que es lo que hice yo, viendo si a medida que pasaban los años ellos enriquecían el relato o si, si seguían manteniendo exactos en sus apreciaciones. ¿Y qué pasó, ¿no? qué pasó? ¿Qué es lo que sacaste en conclusión? Pues que no hay ningún tipo de exageración. A veces, y esto es humano, ¿eh? tampoco es, es nada malo, pero cuando tú encuestas un caso, Eh, en un momento determinado, vuelves cinco años después, vuelves diez años después, y vuelves quince años después, es muy habitual que el testigo tienda a enriquecer el, el relato porque la memoria humana es la herramienta más falible que existe no las cosas no son como las recordamos se van rellenando esto está súper estudiado neurológicamente se van rellenando los espacios en blanco con cosas que lees, cosas que ves en la tele entonces un testigo te puede contar hoy que el ovni que vio era como un objeto de dos metros que estaba como a un kilómetro y cuando tú vuelves diez años después ya te dice que era un objeto de unos cuatro metros que estaba como a medio kilómetro y si vuelves veinticinco años después pues era un objeto de 15 metros que estaba a 100 metros, ¿no? Pero en el caso de los pilotos, y es una cosa que a mí me sorprendió mucho, no es así. Ellos se mantienen en su relato, ellos cuentan exactamente la, la misma versión hoy que 20 o 30 años después. Y esto todavía les da más credibilidad. ¿no? En este en este caso se había producido una detección en radar, en después eh, fueron hasta el lugar, se encontraron el artefato, hizo una serie de movimientos... Eh de ser perseguido a ser perseguidor de esos aviones. ¿Cómo acabó la experiencia? ¿Cuánto tiempo después? Porque fue como una hora, ¿no? Claro, en estos casos casi siempre es lo mismo. Cuando se trata de una intercepción de un Scramble, tenemos montones de casos en la historia aeronáutica española de incidentes omni protagonizados por pilotos de caza los pilotos persiguen el objeto hasta que se quedan sin combustible uh -huh, claro. eso es algo que te repiten en muchas ocasiones cuando de repente el chipato del avión les advierte que se están quedando de, sin combustible y hagan lo que hagan son incapaces de alcanzar o, o de igualar la capacidad aeronáutica de ese fenómeno pues no les queda más remedio que volver a base y aterrizar antes de quedarse sin combustible y estrellarse. ¿no? Y eso fue lo que pasó en este caso. Exactamente. Cuando ellos ya empiezan a entrar en reservas, cuando regresan a, a base, aterrizan y redactan esos informes. Y sí. en la historia en la historia eh, de los OVNIs eh, protagonizada por pilotos en España, hay, hay casos absolutamente espectaculares. ¿Cuántos no eh, puede haber? Evidentemente no se sabe, pero ¿cuántos? Eh, ¿Cientos de ellos, no? Sí, sí, es imposible calcularlos porque, como te decía, un piloto que cuenta que ha visto un ovni no gana nada, uh -huh. solo la burla. Y mira, además te puedo contar que hace solamente un par de unas semanas, hace hace muy poquito, eh, Davis Cuevas y yo tuvimos la oportunidad de entrevistar el último gran caso en España. Nos costó un huevo, fue muy complicado, este piloto nunca había hablado con nadie, él además de ser piloto comercial, es el propietario de una conocida empresa y eh, academia de pilotos, o sea, además de ser piloto es maestro de pilotos y formador de pilotos, y eh, nos costó bastante convencerle para que hablase con nosotros porque nunca había hablado con ningún investigador. ¿Y qué, no, os no... eh, ¿qué contaba? Pues él tuvo su experiencia en el año en julio, julio de dos mil cinco, en un vuelo eh, sobre África, eh, él acudía con el avión vacío, que pertenece a una compañía que había tenido un incidente en Nairobi, se había averiado uno de los aviones dejando el pasaje Eh, allí, eh, tirados, ¿no? Entonces la compañía tuvo que fletar otro vuelo para que volase rápidamente a Nairobi para recoger a esos pasajeros españoles. En la cabina se encontraban el piloto, que era el, el protagonista, con el, este que te explicaba, eh, su segundo de vuelo, su copiloto, y el mecánico de vuelo. Los tres iban en la cabina, eh, estaban cenando y cuando llevaban unas seis o siete horas de, de navegación, eh claro, el el vuelo cuando la mayoría de las ocasiones del de, de trayecto de vuelo, salvo el despegue y el aterrizaje, se hace en vuelo automático en piloto automático, no entonces los pilotos pues van charlando o van revisando las cartas de navegación o, o en fin, van haciendo otras cosas entonces nos contaba que en un momento determinado los tres estaban cenando y de repente eh, mi, eh, estaba el piloto en en, en el asiento izquierdo de, del avión, era un Airbus El copiloto a la derecha y entre ellos un poco más atrás el mecánico de vuelo y mientras están charlando de repente ven que al mecánico de vuelo se le desencajan las facciones se queda um, con una expresión de, de no sé si de terror o de asombro mirando hacia la ventanilla de, hacia la carninga hacia la, de la cabina y les pregunta si ellos ven lo mismo que está viendo él y cuando se giran y miran hacia el exterior del avión se encuentran con un objeto enorme, gigantesco, de un tamaño incalculable, esférico, luminoso, que está volando eh, en su misma dirección y aparentemente a su misma velocidad, haciendo un pequeño bamboleo, un pequeño movimiento lateral de izquierda a derecha. ¿Contactan con los controladores de radar para ver si, si le confirman que están viendo eso también? Sí, evidentemente ellos eh, preguntan al centro de control de vuelo que tienen asignado eh, si hay algún tráfico en, en esa ruta, si hay algún tráfico que esté en esa aerovía, eh, los controladores niegan que exista ninguna otra aeronave en ese lugar, tampoco se notifica contacto radar. Pero eh, a mí me. me que, quiero repetir una cosa que nos dijo porque para mí fue un puñetazo en la mandíbula, fue muy gráfico. Yo le preguntaba si en alguna otra ocasión él había eh, observado algún fenómeno así extraño, de, tiene muchísimos, muchísimas horas de vuelo y lleva muchos años volando. ¿no? Entonces me explicó que sí, que efectivamente en una ocasión habían visto una cosa sorprendente en el cielo porque en el cielo se ven muchas cosas sorprendentes pero les habían advertido de lo que iba a ocurrir y lo que iba a ocurrir o sea él está haciendo un vuelo transatlántico entre eh, Europa y, y América y les advierten del, del centro de control que no se asusten pero que van a presenciar eh, a la izquierda quiero recordar de, de su avión ...un fenómeno sorprendente... ...y que lo disfruten... ...y era la reentrada de la antigua estación espacial... ...que al, al irse acercando... ...a la órbita de la Tierra... ...y entrar en la atmósfera... ...se iban incendiando... ...generando un fenómeno espectacular... ...entonces eh, cuando yo le pregunto... ...bueno, ¿y, y qué tamaño relativo... ...tenía ese, ese espectáculo... ...cuando veis entrar la, la... ...la estación espacial... ...y él me dice... ...pues más o menos como si pones un dado como el tamaño de un dado colocado a, a un metro, ¿no? más o menos de tío Un tamaño se ve perfectamente, pero no, no olvidemos que los pilotos tienen que tener una capacidad visual de uno sobre uno, ya tiene una vista espectacular, y él lo comparaba con un dado. Y cuando yo le pregunto, ¿de acuerdo? ¿Y, y el fenómeno que visteis en África, ese extraño objeto, qué tamaño tendría? Me dice, pues si lo de la Soyuz era como un dado, esto era como una pelota de playa de Nivea, o sea, una cosa sí, descomunal sí. que ocupaba toda, prácticamente toda la ventanilla, toda la, la cardinga de, de la cabina de los pilotos, y que desapareció, eh, lo vieron durante prácticamente un minuto, que es mucho tiempo para una experiencia de este tipo, no fue algo efímero o fugaz, El, que, el hecho de que lo viesen durante un minuto significa que ese objeto se estaba desplazando a su misma velocidad, porque si no lo habrían rebasado en unos segundos, ¿no?, a la velocidad que van estos aviones. Estaba a unos 37.000 pies de altura, y en un momento determinado esa esfera gigantesca eh, se desplaza hacia la derecha y desaparece a toda velocidad. ¿Qué cojones puede ser eso? Había un caso... Eh, me... Conocí el eh, testimonio. Un caso que demuestra la relevancia física, los efectos que pueden causar estos artefactos, incluso en aviones. Hemos comentado y hemos oído en muchas ocasiones los efectos electromagnéticos de un ovni sobre un coche, por ejemplo. Pero en este caso, el piloto, el piloto de un avión, de un caza, decía, es que se acercó tanto que el avión se puso a estallar y saltaban hasta los remaches de eh, del avión, del caza eh, como si la presión que generaba ese artefacto fuera eh, tan importante que provocaba eso, bueno pues, este tipo de testimonios hay muchos ¿eh? no, no, hay muchos y además en ocasiones ya no estamos hablando de simples eh, bueno, si sí se puede decir que, que, que un piloto es simple de simples pilotos de combate porque en las academias de vuelo, aquí por ejemplo en nuestra Academia San Javier Eh, muchos aspirantes a pilotos pues van haciendo distintas pruebas distintos exámenes y los que no consiguen las mejores calificaciones pues se pueden quedar como pilotos de transporte o se pueden quedar como pilotos de helicóptero pero para llegar a pilotar un caza hay que tener una capacidad espectacular porque son millones y millones y millones de euros lo que cuesta y algunos de esos testigos vuelvo a insistir No son simples pilotos, sino que, fíjate, casualmente, hace solo unos días, hace muy poquitos días, el pasado 23 de enero, falleció en Portugal el general José Lemos Ferreira. Lemos Ferreira, yo tuve la inmensa suerte de poder hablar con él en una ocasión en Lisboa, es eh, uno de los protagonistas del primer caso OVNI protagonizado por pilotos de combate en la historia de España, que casualmente no eran españoles, era una patrulla de 4 f 16 abre de la Fuerza Aérea Portuguesa, que estaban haciendo unas maniobras eh, en las que penetraron en espacio aéreo español y cuando ya estaban regresando hacia su base en Portugal, en, en el espacio aéreo español todavía en Andalucía, y recordar que sobre más o menos sobre la vertical de Huelva, los cuatro se encuentran con un espectáculo espectacular, con unos objetos, un grupo de objetos que los persigue, ¿no? El je eh, pero es que José Lemos Ferreira, con el paso de los años, él siguió su carrera militar, igual que San Benito, y llegó a ser, primero, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, entre enero y marzo de, entre enero de 1977 y marzo de 1984 el avistamiento esta experiencia se produjo el 4 de septiembre del año 57 es la primera que yo tengo documentada en España protagonizada por pilotos de combate pero es que después llegó a ser el jefe de, de las fuerzas armadas de Portugal el máximo responsable de las fuerzas armadas y durante toda su trayectoria profesional Y fue algo con lo que muchos intentaron desacreditarle políticamente claro fijaros cómo vamos a tener un jefe de las fuerzas armadas que dice que ve marcianos él nunca renegó de su experiencia ni él ni sus cuatro compañeros desde cuatro aparatos distintos que presenciaron ese ese fenómeno y hay otro portugués que yo también tuve la, la inmensa fortuna de conocer porque luego hay algunos casos, hay trabajos súper interesantes porque Para un investigador, para un particular, civil, como es mi caso, no es nada fácil acceder a estos testimonios, o sea, yo me he pasado años por las bases aéreas, por los aeropuertos, intentando localizar, y cada vez que cogía un avión, antes del 11S, claro, eh, cada vez que despegaba el avión yo le daba a la safata mi tarjeta y le pedía si podía visitar al, al piloto, en la cabina, para preguntarle si había visto algún OVNI, es muy complicado conseguir estos casos. Pero hay un par de, de personajes que, siendo pilotos, se han dedicado a recoger testimonios de otros colegas. A uno a uno lo, lo conocemos todos, lo hemos tenido en el, en el programa, eh, Rodrigo Bravo, ah, que claro. ha, ha publicado un libro en Chile. extraordinario, exactamente, de la Fuerza Aérea Chilena, Eh, en ufología aeronáutica que es una selección de casos eh, protagonizados por pilotos que hace que se le caiga el sombrejo, el sombrajo al más escéptico porque están tremendamente documentados pero menos conocido es el caso de Ruyávila Ávila, Castelblanco que era un piloto de las líneas aéreas de Mozambique que comenzó a recoger testimonios de ovnis yo tuve la suerte de, de conocerlo en Coimbra hace unos años Y él recogió docenas y docenas y docenas de casos inéditos protagonizados por pilotos de las líneas aéreas africanas en, en África, que además, como me explicaba el protagonista de este último caso español que os comentaba ahora, en África el vuelo es diferente al resto del mundo. En África los cielos son más limpios, son más despejados, no hay tanta rigidez en las normas aeronáuticas, de hecho... Mmm, Yo he vivido experiencias con pilotos españoles de Iberia que hacían cosas en África que no se atreverían a hacer en ninguna otra parte del mundo con sus aviones, ¿no? Y, y, y la casuística africana es especialmente sorprendente y especialmente interesante. Y Caster Blanco escribió un libro que se llama OVNIS en África. No, no es fácil de conseguir, pero todavía pueden encontrarse algunos ejemplares de segunda mano. Que es una recopilación de casos. Todos son casos protagonizados por pilotos en los cielos africanos casos eh, que comentaremos algún día aquí en el círculo secreto, en la rosa de los vientos hoy Manuel Carvallal nos ha comentado algunos eh, de los mejores casos, el último se produjo la pasada semana, algunos eh, de los mejores eh, casos espectaculares son una auténtica prueba en sí misma casos eh, de pilotos que han visto ovnis Manuel, hasta mañana nos vemos mañana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 Una hora de la rosa de los vientos eh, Por delante vamos a tener Carabé Vamos a tener Callejón Con José Manuel Esquivano Os hablamos eh, de cine Los Oscars llegan eh, mañana Vamos a, a tener eh, también Eureka Con Mado Martínez Os hablamos sobre la verdad eh, de la mentira Os contamos eh, lo que la ciencia ha descubierto sobre las mentiras, eh, pero todo eso será en la última hora del programa. Os comentamos y os recordamos una vez más eh, nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosavientos. desvelaremos eh, cuál es el personaje oculto de los que hemos tenido esta noche insistimos eh, la rosa os vientos eh, todavía está las 4 de la madrugada ahora tiempo para las noticias eh, para ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo en españa y en el mundo después eh, continuamos En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Última hora, último tramo de La Rosa de los Vientos. Os recordamos y os contamos. Mañana, Onda Cero está en los Oscar, en la página web, en los lo digitales y también en la APP. A partir de la una y media de la madrugada, también en la onda media, ahí está especial Oscar con José Luis Salas, que estará también aquí en la FM, justo cuando acabemos nosotros para contar los eh, premios eh, grandes eh, mañana es el día grande del mundo del cine es el día de los Oscar que por supuesto lo comentaremos esta noche con José Manuel Esquivano en su callejón pero antes eh, vamos a resolver ya mismo ya mismo la incógnita de esta noche el personaje oculto de esta noche que era, nos lo cuenta ahora Silvia Casasola pues mira, por ejemplo Recuerda que hemos tenido tres opciones, Dickens, Julio Verne y Benito Pérez Galdos. Bueno, pues Dickens y Benito Pérez Galdos fueron reconocidos y laureados tanto como periodistas como escritores de novelas. Dickens está considerado un maestro del género narrativo y el escritor más destacado de la época, victoriana Inglesa. ¿Y Benito Pérez Galdós? Bueno, pues muchos afirman que es el mejor novelista español después de Miguel de Cervantes y uno de los mejores representantes de la novela realista en el siglo XIX. ...pero nuestro protagonista es... Julio Verne es un caso paradójico... ...dentro de la literatura universal... ...inmensamente popular en vida... ...relegado tras su muerte... ...al cajón de los novelistas de aventuras juveniles... ...y redescubierto en torno a 1950... ...por sus cualidades literarias... ...y la profundidad de su pensamiento... ...recibe ahora, en el centenario de su muerte... ...los reconocimientos que no consiguió... ...quien enriqueciera la imaginación... ...de millones de lectores... Sin ser admitido en la Academia Francesa, una de sus mayores frustraciones. Bueno, en 2005, hay que recordar que fue cuando se celebró el centenario de su muerte. Pero este sábado que acabamos de pasar eh, eh, hubiese cumplido, si hubiese sido inmortal, 192 años. Porque tal día como 8 de febrero, pero desde 1828, nació Jules Gabriel Verne. Bueno, su imaginación y visión futurista, pues la verdad es que sigue asombrando a sus fieles y también a los nuevos lectores, pues su literatura y su maestría en la ciencia ficción siguen estando vigentes hoy en día y son un auténtico referente. ¿Y quién es el ganador o ganadora esta noche? Pues participó en Twitter y se llama Bruno Krasch. Así que, a ver, Bruno, deja de participar poniéndote nombrecitos. ¿Eh? ¿Te has pillado? Bruno Bruno es lo estrellado. Sí, no, y además, en realidad su, su nick es arroba Becurras. Bueno, ahí te he dejado alucinado. Bueno, Bruno Crash, estrella o no estrella o, o, o encantado. Lo decía con toda la... Tienes que estar muy contento porque has ganado nuestro concurso, así que envíanos tu dirección a rosa es y, y nada, pues enhorabuena y ya te llegará un detallito del programa. Así que nada, chicos, a participar para el siguiente. La rosa de los vientos en Onda Cero. Eureka. Hoy hablamos aquí en Eureka, en Las Rosas Ventosa, en Eureka de la mentira de la verdad. No, José Luis Echatar, echado atrás, ha atrás, es estropeado. Es al revés, al revés. Es la verdad de la mentira. O la mentira de la verdad, o la verdad de la mentira. Eh, suena parecido, ¿eh?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 Claro, o qué pájaro, ¿eh? ¿Ya sí, sí, es los verdad, sí, es o qué cerdo, sí, ¿Es sí, que, tío, qué cerdo sí. ¿no? pues es que nosotros nos parecemos más a los cerdos de lo que pensamos, ¿Ah, sí? vaya que sí, pues sí, hay unos científicos que están realizando una serie de experimentos con los cerdos cune cune de Nueva Zelanda, que además el genotipo del cerdo es similar al de los humanos, por eso se experimenta tanto con ellos, y ellos pues ellos tienen una buena red social, una jerarquía bien definida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 La verdad de la mentira, o la mentira de la verdad esta noche en Eureka, con Mado Martínez. Amado, muchas gracias. Buenas noches, mentirisillos. Y atención, ahora la cara B, deseos de usar y tirar. El mundo actual, el mundo vacío, el mundo de usar y tirar. Ese es el tema que os vamos a comentar.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 Deceus, eu usar e tirar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 cuidar a los amigos, sonreír hasta cuando no se tienen ganas, dar las gracias continuamente, hacer ejercicio y salir. Sí, eh, Karen Jornino decía, definía muy bien a esta sociedad una sociedad neurótica. Es, es que me viene a la cabeza por lo que has dicho de toda sociedad de lo que tendría o debería ser. Y eso, ¿cómo se come? Pues, a ver, cómo lo explico escrito de forma sintética, pues,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 Con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. De este modo, esta sociedad de la que somos pasajeros y no conductores nos ha enseñado a que debemos participar de la llamada estrategia de la distracción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 La orsonola, orasonola, permitiremos más más todo pinta la mesa, la la la la la la la la rosa de los vientos en onda cero. El callejón del escribano. El gran fin de semana del mundo del cine. Llegan los Oscar. Es uno de los temas que por supuesto vamos a comentar aquí en el callejón con José Manuel Escribano. A quien ya saludamos. Eh, José Manuel, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, buenas noches alumno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llegan los Oscar. La gran cita sí. ¿no? naturalmente, ya, pues como cada año, ¿no? Y son, me parece que 92 está esta edición. ¡Qué mayores son los Óscar, Bruno! Pero el cine americano, la industria, la gran industria del cine, no se cansa. Por estas fechas, todos los años, pues llega esta gran celebración que convoca a espectadores de todo el mundo, ¿no, no nos entendemos? Es una barbaridad. O sea, yo creo que es el acto internacional, eh, internacionalmente más eh, seguido, más eh, televisado. Sí, seguramente. Eh, eh, eh, no lo sé cómo va respecto a otros, eh, pero eh, y fíjate, y mañana, bueno, mañana, pasado mañana, porque mañana es la entrega, pasado sí. mañana veremos ahí las imágenes eh, de la ropa, del traje que se puse. Sí, de... Oye, tan importantes son los Óscar eh, que utilizan trajes ah. viejos todos, ¿eh? Sí, sí, sin ninguna duda. La, la alfombra la alfombra roja y luego la ceremonia en ese aspecto del, del amor, de la moda, eh, es, por supuesto, tan importante, o casi tan importante, como los propios premios. Eh, los premios son ese fogonazo, verdad, pero durante mucho tiempo después queda ahí eh, pues la presencia de las actrices, de los actores, de, de la gente guapa de Hollywood, con lo que llevan puesto, que como tú dices, es lo de todos los días. Y además, este año, en los Oscars, mucha presencia española, pocas veces en dos películas, en este caso, Klaus, en animación, y luego, sí. por supuesto, durante todo el año lo hemos mencionado, la película de Almodóvar, Dolor y Gloria, que también va a estar ahí. Dos representantes españoles en la gran noche del cine mundial. Efectivamente, hombre. En fin, ya lo hemos comentado otras veces, ¿verdad? Dolor y Gloria, la película de Almodóvar. Antonio Banderas como actor eh, protagonista parece que tienen pocas posibilidades, ¿no? Es decir, las apuestas, los rumores, el favoritismo va por otro lado. No es el caso de Klaus, la cinta... De animación de Sergio Pablos Que parece que está estupendamente eh, Cualificada eh, Acaba de ganar los DAFTA, los premios del cine británico sí, sí, Por sí, encima sí. de todas las películas eh, Británicas, americanas e Incluso francesas, hay una peli francesa De animación verdaderamente preciosa ¿no? Pero parece que Klaus está muy bien Considerada, ojalá nos pudiéramos traer Eso sí que sería un premio verdaderamente Gordo, eh. una especialidad en la que El cine español todavía parece que está en ayunas, no es verdad, porque los grandes creadores del cine español, muchos de ellos incluso formados en Hollywood, como Sergio Pablos precisamente, pues tienen categoría para ganar todos los premios, pero sería un aldabonazo en la industria del cine de animación, en la misma casa de Disney, precisamente y en estos años, si vemos el palmarés de estos años y de todos los anteriores, en de mejor película de animación los Oscar, hay películas que fueron históricas, eh Hombre, no cabe duda. El, el, a ver, el cine de animación hace mucho tiempo ya, pues yo creo que desde Pixar, ¿verdad? Desde eh, Toy Story y todas estas grandes películas que han venido después, el cine de animación ha conquistado eh, al público adulto. Ya no es una película, ya no es un cine para niños, es un cine con mayúsculas, a veces son películas infantiles. Klaus es realmente un caso de esto, que es una película infantil, pero que también, desde luego... Eh, eh, atenta atiende al público adulto de todas las edades una semana que finaliza con la entrega de los Oscars, van a ser mañana pero una semana que recordaremos siempre por dos pérdidas muy importantes en el mundo del sí. cine, la de José Luis Cuerda una de ellas, la nuestra Amanece que no es poco, es un clásico es una de las películas más importantes de uno de los directores más importantes que se ha ido esta semana Pues efectivamente, Bruno, se nos ha ido José Luis Cuerda 72 años, eh, una muerte desgraciada. La verdad es que eh, pues el año pasado, hace un par de, de años, la temporada pasada, eh, estrenó su última película, tiempo después, una película que remitía además a ese cine primero, ¿no? al cine del bosque animado le parece que no es poco, el cine que José Luis Cuerda ha hecho realmente como nadie, un cine basado en el surrealismo puro, en un guión, Que, fíjate, esas películas es de cuerda, leído el guión, te ríes tanto, o, o más casi, que viendo la película, ¿no? Un auténtico creador, un hombre de cine absolutamente, ¿no? Así en el cielo como en la tierra, la vida capitán Estrada, Párez y Nones, alguna de sus primeras películas, ya configuraban Eh, la presencia, de, como te digo, de un creador absoluto. José Luis Cuerda, yo creo que tenía todavía carrera para algunos años, desgraciadamente se nos ha ido, pero desde aquí nuestro recuerdo absolutamente entrañable y eh, con la seguridad de que forma parte ya de la historia del cine español. José Luis Cuerda ha fallecido, es, eh, como decimos el padre del surrealismo, pero es el padre de un surrealismo eh, y de unos sketchs cómicos y de unas... Eh... De unos dichos en unas frases que sí. serían de actualidad hoy en día e Hombre, eran supuesto. absolutamente inmortales. Por supuesto que ha sí, ha vivido esta que... semana una persona que va a ser inmortal, ¿eh? e Efectivamente, es así. Por eso te decía que muchos de sus guiones, eh, leídos como un libro, simplemente, pues tienen tanta vigencia, tanta gracia, y, y yo creo que tanta oportunidad, como sus propias películas, ¿no? Películas todas ellas, o muchas de ellas, corales, que reunían a, a, a sus amigos y a gran parte. De, del elenco del cine español, actores y actrices. Bueno, realmente con toda sinceridad, Bruno, un cine y un personaje inolvidable. ¿Cómo inolvidable es el personaje del que hablamos esta noche? Películas hay eh, muchas bien a la cabeza ahora mismo. Por ejemplo, por ejemplo, yo creo que es la más inmortal de todas las inmortales eh, que realizó Keith Douglas, Espartaco, esa imagen de Keith Douglas. Eh. A los 103 años ha fallecido. Pues sí, a los 103 años y casi también con un centenar. Noventa y tantas películas, noventa y tantos títulos en su haber. Un, un inmortal, vamos a decirlo con todas las letras. Eh, bueno, pues eh, estaba ahí. Eh, eh, Kirk Douglas está. Olivia de Havilland con la misma edad. Son los dos eran los dos supervivientes de aquel Hollywood dorado. Se nos ha ido esta semana, hace un par de días, Kirk Douglas. Efectivamente, Espartaco, la película que de alguna manera consagró a Stanley Kubrick, la película que Kirk las consiguió, además de un extraordinario actor, un hombre verdaderamente de cine por los cuatro costados ha sido también una persona comprometida, amigo de sus amigos leal y además una persona progresista y con una trayectoria humana no solo, no solo artística realmente extraordinaria, hombre Espartaco, eh, pues que vamos a decir, eh, el último tren de Gangil uno de sus películas del oeste, Los Vikingos otro personaje absolutamente inolvidable, Senderos de gloria otra colaboración con Kubrick, quizá para muchos y también para mí una si no la mejor de las una de las mejores películas bélicas de la historia del cine. Bueno, Pacto de honor, La Pradera sin ley, Ulises, esa película ...de Camerini... Eh, ...a lo mejor no una gran película... ...pero una extraordinaria interpretación... ...de Kirk Douglas como ese personaje de Ulises... ...para mí es una de las imágenes... ...fíjate, de mi infancia, de mi adolescencia... ...este Ulises de Kirk Douglas mirando... ...con fiereza a la cámara cuando sale... ...de ese caballo dispuesto a a todos los troyanos, en fin, un personaje realmente extraordinario, una página de verdad auténtica de la historia del cine, 100 años prácticamente de la historia del séptimo arte. 103 años eh, tenía que ir, Douglas ha fallecido esta semana el hombre del oyuelo infinito, porque eh, la imagen que sí. tenemos de ese oyuelo, esa imagen física que tenía es inmortal también. Absolutamente, ese oyuelo lo ha caracterizado ¿Verdad? Pero yo de Kirk Douglas, además Me quedo con su mirada La mirada que También. traspasaba la pantalla mm -hmm. eso, es, eso es grande en un, en un intérprete ¿Verdad? Cuando se come en la pantalla Cuando su fotogenia, no solo la belleza Sino esa cualidad rara que se llama La fotogenia, traspasa la pantalla Y se come a los espectadores Eso justifica una carrera tan larga De noventa y tantos títulos ojo Que Kirk Douglas ha estado haciendo cine Hasta sus 90 años, ¿eh? no estaba harto de, de trabajar para el cine en ningún momento gracias a José Luis Cordás han ido durante esta semana una semana que aquí en el Callejón tiene la siguiente crítica el siguiente comentario soñé que podíamos construir nuestro nido la arriba la película pido Oculta en los árboles que podíamos volar como pájaros hacia las montañas Oculta es la película que se acaba de estrenar, el comentario, de la crítica José Manuel, no puedo Pues sí. lealtad. Que... hace muy poquitas horas se ha estrenado Vida Oculta, una película de Terrence Malik, producida por Elizabeth Benley y Darío Bergesio, entre otros el guión también es de Terrence Malick como casi toda su obra y los protagonistas August Diel Valerie Pachner y María Simón bueno, pues llega efectivamente la nueva película de Terrence Malick es un director de una personalidad arrebatadora, diría yo Mira, tiene 76 años y ha dirigido 10 largos, dos filmes extraordinarios para empezar, Malas Tierras en el 73 y Días del Cielo en el 78, que lo consagraron en todo el mundo y que paradójicamente le provocaron un insólito parón, un silencio de 20 años que parecía casi una despedida. Bueno, reapareció en 1998 con otra obra maestra, otro monumento del cine bélico, la Delgada en Línea Roja. Y después han ido llegando títulos con cierta regularidad ya, El Nuevo Mundo, El Árbol de la Vida, To the Wonder, Song to Song, hasta llegar a esta vida oculta, una fascinante indagación acerca del alma humana y de la libertad de conciencia. Una película, Bruno, de tres horas, en la que no hay ni un momento que no se cine. Y esto que parece una perdón grullada, pues no lo es en absoluto. Bueno, Vida Oculta cuenta la vida de Franz Jagerstatter, un personaje real, parece que el que inspiró a Muhammad Ali, su rebeldía al, al servicio militar. Franz vivía en un pueblo de Austria, en los años 30, vivía de lo que sus tierras y su ganado le proporcionaban, pues con mucho trabajo y, y con total dedicación, obtenía lo suficiente solo para mantener a su mujer, Fanny, y a sus tres hijas pequeñas. Desde el primer momento, eso sí, Franz deja claro su rechazo a las armas, así como también a apoyar con algún donativo exigido, más que pedido en su pueblo, al ejército de Hitler, porque desde el año 38 Austria había sido anexionada, incorporada de facto al Tercer Reich como una provincia más. Por eso Franz, al final, pues es llamado a filas para combatir en la guerra que atraviesa Europa. Y el hombre que ya siente sobre sus espaldas el aliento del odio y el fanatismo de sus convecinos y las autoridades del pueblo tiene que dejar a su familia y acudir a la cita con su destino. Pero se niega a coger un fusil, se niega a jurar fidelidad a Hitler y claro, es detenido y encarcelado. Comienza entonces un triste y largo periplo que lo lleva de cárcel en cárcel, de tormento en tormento, sin más consuelo que las cartas que escribe y que recibe de su mujer. Esa correspondencia entre Franz y Fanny aparece literalmente en la película y aparecen también los paisajes auténticos en los que se desarrolló el drama ...enmarcando las figuras de los habitantes... ...bueno, es imposible filmar... ...con más solemnidad, con más belleza... ...con un encuadre más expresivo... ...y más exacto... ...la fotografía de Jack Wittberg... ...que es el mismo de Pina... ...ese maravilloso documental de Wim Wenders... ...retrata esos escenarios... ...y también los interiores... ...con emocionante maestría... ...y las figuras se rodean además... ...de una banda sonora en la que confluyen... ...la naturaleza, la voz interior del protagonista los aullidos, en alemán, sin subtítulos, de sus carceleros, y la música, la genial partitura del maestro James Newton Howard, una pieza maestra de la música de cine. Vida oculta es larga y la acción se desgrana con un compás pausado, el que requiere una lectura atenta destinada a la inteligencia más que a la emoción. Aún así, la película transcurre con ritmo, el que le proporciona el perfecto montaje paralelo de las vidas de sus personajes, Franz, Apresado, pero libre interiormente, Fanny en la esperanza insomne de un milagro. Magníficos August Diel y Valerie Pastner en sus composiciones milimétricas, diáfanas. Es un acierto total este reparto de intérpretes poco conocidos que prestan velocidad a la historia. A ellos se suman en varios papeles consagrados como Matthias Schoenertz, Michael Neckvist y el gran Bruno Gantz, esta vez sí, en su último trabajo. La verdad es que no deja nunca indiferente a nadie, se ha estrenado ayer las películas del director Terence Malick. O sea es su nueva obra de arte, pero es que tiene muchas, se ha acumulado muchas en su haber efectivamente Terrence malik es un maestro no cabe duda Además, es un maestro particular peculiar sus películas son diferentes a todas las demás esta película pues realmente una película larga tres horitas hay que estarse en el cine ¿no? Pues como en el caso de la película de Scorsese pero en lo, en lo que ella, en aquella era acción en esta es introspección en esta es la pura belleza de la imagen la pura belleza del sonido verdaderamente cine puro sin contemplaciones y sin nada que nos estorbe Vamos ya con el Super 10 Y atención en la lista, en el Super 10 hay muchas películas que, que mañana en la ceremonia de los Oscar van a estar presentes Pues así es, naturalmente, porque el Super 10 recoge lo mejor de la cartelera, o casi lo mejor de la cartelera En el puesto número 10 recoge bueno, este, a... Eh, pues recoge a lo que arde, esta es española, pero ha tenido éxito en los Goya, por ejemplo La película de Oliver Lachey, con Amador Arias, Benedicta Sánchez, ocho semanas en la lista, ha perdido un puestecito. Nueve. Emma, la película, nueva película de Pablo Larraín, con esta actriz descomunal, Mariana de Girolamo y con Gael García Bernal. Se estrena en la lista y espero que esté más tiempo, porque es una película extraordinaria. En el puesto número ocho. Pues otra película española, también estreno y además película de la semana, Adu. La película de Salvador Calvo, con Luis Tosar, con Ana Castilla. Primera semana en la lista, una película realmente emocionante. Siete. Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, 37 semanas en la lista y compitiendo dentro de unas horas por el Oscar a la Mejor Película Internacional, como dicen ellos ahora. A ver si suerte. En el puesto número 6... Bueno, pues repite posición... ...Las aventuras del Doctor Dolittle... ...la película de Stephen Gagham... ...con Robbie Dorney Jr... ...convertido en este doctor... ...en este veterinario... ...que habla con los animales... ...dos semanas en la lista... ...cinco... ...bueno, película estupenda... ...La verdad... ...de Hirokazu Coreda, ...con Catherine Deneuve... ...con Juliette Binoche... ...siete semanas ya en el Super 10... ...y repite la quinta posición... ...cuatro... ...pues está el irlandés... ...la de Scorsese... ...última semana en la lista porque Netflix, que es su dueña y señora, la retira ya de las salas para quedarse solo en la pantalla de la televisión. Ha estado 12 semanas en el Super 10. En el 3, Joker, otra de las grandes favoritas, una de las dos grandes favoritas diría yo, la película de Tophilis 18 semanas en el Super 10 Joaquín Fénix, Robert De Niro Joaquín Fénix suena a Oscar por los cuatro costados En el puesto número 2 Otra de las favoritas, Parásitos En dos categorías, como mejor película Y como mejor película internacional El filme de Bong Joon-ho 15 semanas en el Super 10 Sube un puesto en esta semana eh, de, de, de, de, Que hace 15 para ella Parásitos puede ser Digo yo, eh ¿Puede ser la gran rival la película que está por encima un puntito, eh, por encima de la de Almodóvar eh, para este Oscar? Pues es verdad que sí, que está un puntito por encima, pero curiosamente Parásitos figura incluso entre las favoritas a la mejor película. Claro. Esta última filtración que ha habido por ahí, en fin, la cosa que ha salido en las redes, la daba como ganadora del Oscar. En ese caso, el de la mejor película extranjera sería para Almodóvar, no cabe duda. No creo yo que pase esto, pero en fin, cosas más se han visto, ¿eh? Y de todas formas, en la película que está en el puesto número uno es la gran favorita para ser la gran triunfadora de la noche de los Oscars, ¿no? Pues es verdad, porque en 1917, poco a poco, ha ido escalando posiciones, como pasa a veces en la carrera de los Oscars, hasta constituirse en la favorita, disputándole a Joker casi casi con ventaja el título de la película ganadora. Cuatro semanas en el Super 10, las cuatro en todo lo alto, la película de Sam Mendes, 1917. Mañana hablamos de eh, José Manuel Esquivanombo que mañana es el día de los Oscar. Eh. José Manuel, pues muchas Hasta gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Cuando el infierno llega al cielo. Bueno, pues eso ha pasado ya. En la Antártida, récord de temperatura. Señales en fin del Mundo esta noche, no con Javier en Sevillano, que lo tenemos, eh, pues, machucito, ¿no, Jav Silvia? Sí, soy la sevillana yo, sí, hoy. Sí, sí. Esta noche soy la sevillana.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 Yeah. <laughs>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 Eh, vale, sí. <risa> pero nada, que estaremos muy pendientes de esto, porque en la semana pasada yo estaba hablando del iceberg, que le llamaban el apocalipsis, sí. ¿eh? Sí. ahora este que es el A68, eh, con 18 y pico en la tardía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 Señales en Delfín del Mundo, esta noche con Silvia sola Silvia, gracias. Nada, mañana más. Por cierto, mañana, Onda Cero, en los Oscar, a partir de la una y media de la madrugada, José Luis Salas, en la PP en la onda media y después a partir de las 4 de la madurada aquí en la FM, mientras tanto a la 1 y media también está la rosa de los vientos en la FM en onda cero, tenemos eh, tertulia y muchas otras cosas, eh, pero ya será mañana, muchas gracias Son las 4 o las 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero.